Sergio, buen día, estamos en vivo p a r a Radio Carmen, ¿cómo andas? Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Bueno,、eh, es más o menos así un poco ahí el resumen rápido que hiciste. Eh, eh, yo, nosotros、eh, veníamos viendo esta situación ya de hace unos días porque había la empresa que comercializa la s figurita s Panini había anunciado una presentación, digamos, así como oficial. que era acá y en Estados Unidos, n sé q u e otro lugar, hacer un lanzamiento、eh, el 24 de, de ahora de agosto. Pero、eh, unos días antes、eh, empezaron a salir algunas este, figuritas y algunos álbumes y se suponía que, que nada, que la presentación iba a ser el 24 de agosto. Entonces ya ahí empezamos a sentir que algo distinto iba a venir y así pasó.、Eh, a ver, La, el tema de las figuritas es, l a maneja una sola empresa a nivel mundial, es un monopolio Panini que arregla con, bueno, en este caso con la FIFA y arregla con Disney y con Pixar y bueno, todas las la figuritas que comercializa Panini, este,、eh, o sea, no es que la FIFA para el mundial llama a licitación a ver qué empresas van a comercializar, no, o sea, la, la FIFA dentro del valor del costo de la figurita, este, Eh, eh, tí, cobra los derechos que, que, que aparte de que eso se reparte a las asociaciones de los pueblos de, de los países y, y, y no sé si los jugadores también le c o b r a n el d e r e c h o bueno pero entonces、eh, lo maneja nada más que Panini y, y q u é pasó empezó una forma distinta de comercializar que en los otros mundiales anteriores o en la Copa América anterior no había sucedido que es arreglar con suponete con arregló con cuatro digamos los lo, lo voy a nombrar, sí, sí, arregló con a c c i o n arregló con Jumbo,、eh, que en algunos Jumbo de, de, de Capital y de todo eso, en las hondos las hay figuritas,、eh, arregló con Pedido Ya y arregló con ONOLE, con el Grupo Clarín, entonces este, en algunos lugares también con la aplicación de Pedido Ya, está la opción de comprar figuritas y te h i c e r o n las figuritas b u e n o s Entonces este, arregló con, eso, con esos cuatro y a nosotros este, no, nos da así en cuenta gotas、eh, figuritas y aparte nos exige también vender toda la otra mercadería que ellos tienen porque dicen que nada, que como este, esto sería、eh, como vender de oro, digamos, también que le vendamos lo otro. Y a estas otras aplicaciones no le pide eso. o sea este arregló con los grandes a los chicos les dejó lo que sobra, lo que sobra. o lo que、sí. eh, lo que no pueden vender、sí. y les exigen que les compren otros productos、sí. aparte de venderlo los álbumes de, del mundial sí sí aparte de todo eso también hay otra cosa como mucho está sucediendo ahora que te imponen los precios digamos o sea、eh, ellos dicen este, precio sugerido pero nada o sea es el s e precio que ellos quieren que vos lo venda donde ellos obtienen una e q u i rentabilidad y, y nosotros que somos lo que、eh, tenemos el contacto y que se lo vendemos este, la rentabilidad es mucho menor o、oh, ser g i o en tu k i o s c o no estás vendiendo hoy no yo no, una que no o sea por dos por dos causas que no ven no estoy vendiendo una es q que u porque no consigo、eh, yo en los otros mundiales、eh, había veces que Que traía directamente de, de empresas distribuidoras de Buenos Aires, en el cual tengo contacto, s en el cual este. Y bueno, y nada, no, me dicen que mando mail, me contestan que no, que, que no tiene, que, o sea, que le mandan y que、eh, venden a la gente que les va a comprar ahí, porque en Buenos Aires es、eh, el coso. Así que una que no, no consigo, y otra que no estoy de acuerdo con la comercialización, así que no voy a. Creo, que no voy a vender figuritas en el mundial, e s tenía algo ni nada allá,、eh, los que me habían encargado, si les avisé que si consiguen en otro lado, que lo compren en otro lado, porque tenía muchos encargos y los anoté y todo, pero nada, les estoy avisando de que, de que, si, que busquen en otro lado, porque muy probablemente yo no venda figuritas. O sea, Habías recibido pedidos.、Eh, a, sí, sí, había gente que, que, me, que me pidió y, lo, y yo hice un listadito, los anoté y todo, porque son clientes del kiosco. Eh, algunos porque tengo que no, no son clientes de kiosco pero tengo una, una relación personal y、claro. todo este s u p o n e que tendría 25 30 encargados、sí. álbumes este, y, y eso también con la respectiva figurita、claro. pero bueno le s avisé de que de que no que se、si、encuentra n en otro lado e s、sí. más yo mandé un mail a la acción de acá y me dijeron que que, que tenía n pero que se le habían terminado porque iban a recibir ahí al toque me contestaron、claro. por mail Este, no, no hay c u m b o acá si no hubiera ido un c u m b o a ver y, este, y no se ha pedido ya porque no tengo la aplicación yo estoy en contra de eso así que no, no tengo esa aplicación así que no sé si han pedido ya habrá alguna opción donde podés este... y bueno y el grupo Clarín ahora con el OLE el domingo mandó algunos álbumes pero nada Santa Rosa vinieron 40 nada más este, capaz que también están generando la expectativa para después tirar e s e alta del mundial, qué sé yo, viste, pero bueno, yo ya te digo, no estoy de acuerdo con eso, así que no voy a vender figurita.、Eh, una decisión que tomaste, digamos, también sana desde ese lado, también para tener tranquilidad, decir, bueno, no vendo y no, no entro en ese juego. No, no, una que no entro en ese juego, otra que por ahí no puedo conseguir y, y no puedo abastecer a los clientes que me hicieron los encargue y, y por ahí en, en, en una estación de servicio pueden encontrar, entonces liberarlo. de que de, de liberarlo de, de, digamos de, de que yo del compromiso tanto mío como de ellos de que, de que si lo consiguen de otro lado lo compren viste porque porque nada y aparte bueno o sea、eh, yo no, no quiero entrar en, no quiero entrar en ese juego que aparte también escuché ayer con lo, el tema de los que espero buenos aires que Panini les había dicho de que ellos que iban a poner este, porque creo que se reunieron con Panini、eh, iban a poner carpas de venta directa de ellos en algunos lugares estratégicos Eh, que, que, que bueno que creo que eran suponete en las estaciones de servicio este, entonces bueno si lo van a vender ellos que lo vendan ellos o sea、eh, es una lástima porque nada porque cada cuatro años、eh, era un, un lindo empujoncito que nos daba y, y q u é s é yo pero bueno yo viste no me voy a fundir por, por no vender figuritas o sea que, este, nada y bueno eso Mauro bueno gracias Sergio bueno de nada Mauro Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, el, una, una decisión que toma un quiosquero de la ciudad de Santa Rosa de no entrar en este juego、eh, alocado de tener que este, conseguir un álbum, de conseguir las figuritas, de entrar en este juego de los monopolios, tanto de Panini como también de, de Jumbo, de pedido, de pedido Ya, de Action, todos este, multinacionales que... Se quedan con este negocio que, por supuesto, que para los fanáticos del fútbol es importante, es lindo, es histórico también, hasta con tus hijos o con tus hijas, poder este, llenar un álbum, poder este, tener esa, esa experiencia, pero lamentablemente están metidos en un gran negocio que, en algunos casos, en Santa Rosa han decidido directamente no vender. Muy bien, gracias, Mauro.